Baruch Hashem por esa palabra creemos con todo nuestro corazón en la venida de Mashiach Amén y aunque Él pueda demorarse de todas maneras lo esperamos y cada día esperamos que Él venga con mucha muná Аккерло, аккерло, бермоніо, сі я був, сі я Vacía, vacía, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, vacía, vía, A ver, quiero escucharlo a todos, vamos, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, fuerte, ay, ay, ay, ay, ay, ay, nuevamente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 Y esperamos que Él venga Bendito el que viene Dice el Tejilín 25, 14 Salmos 25, 14 En la comunión íntima que tenemos con el Eterno Solamente es con los que le temen Los que le temen realmente tienen una comunión íntima con el Padre Y solamente a ellos le es conocido el pacto del Eterno Por eso mis ojos siempre están en el eterno, porque Él es el único que saca mi pie de la red. Субтитрувальниця 국민 зараз. siempre nos rescatas Porque siempre nos levantas Elevado y exaltado Es Mashiach Vestido de gloria y esplendor Aquí en nuestro corazón Mashiach Habita en tu suca En tu tabernáculo Él subió al altar como cordero. Mi castigo pagó como redentor de todos nosotros. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Adorarán ante ti. El que se sienta a la diestra del Padre, todo ojo verá el retorno de la venida de Yeshua Hamashiach. Baby machine I must see. Podríamos presentarnos delante de ti por nuestros propios méritos, únicamente por los méritos de nuestro Mere, Yeshua Hamashiach, el Cordero sin mancha, revestido de esplendor. A una voz clamamos a ti. Elohín con nosotros, bendito el que viene. Abre nuestros ojos, abre nuestras vidas. A nosotros, tu novia. Purifica hoy En el trono de nuestros corazones Donde solo tú puedes reinar Дякую Porque tú eres la salvación perfecta. Porque tú eres nuestro gozo y nuestro regocijo. Porque no estamos de luto. Sino estamos expectantes a la venida de Yeshua a Mashiach. por haberte manifestado en nuestras vidas y haber puesto tu hermosa Torah en nuestra mente y en nuestro corazón como lo dicen los profetas gracias por la Rúa. gracias por tu Rúa. porque nos lleva a todo conocimiento y a todo entendimiento gracias por todos los dones espirituales Padre así como el intelecto el conocimiento puede reflejar el Mishkan físicamente a través de Yeshua Hamashia espiritualmente nos has dado los dones permítenos cada día poderlos usar para tu obra para tu gloria porque solo tú mereces toda la honra solo tú mereces toda la gloria Santo, santo eres, Padre. Santo, santo eres. Barujo. Barujamo. Bendito es tu nombre, Padre. Solo tú eres digno de toda nuestra alabanza. De lo más profundo de nuestro corazón queremos decirte que te amamos. Y que eres todo para nosotros, Padre. Porque has tenido misericordia de nuestras vidas Y ha llegado la salvación a nuestras vidas Y a nuestra familia Gracias por ser la luz verdadera en nuestra vida Gracias porque tú tocas nuestro corazón Para que seamos luz Donde quiera que estemos Ser testimonios de tu obra y de tu salvación Por tu misericordia Padre Gracias por escogernos Por hacernos real sacerdote Nación santa Pueblo escogido por ti Padre Que cada día podamos estar A la altura A la altura de nuestro Mele Yeshua Amashia Porque somos coherederos De las cosas que Él hizo Y cosas Más altas haremos Si lo creemos con fe Con emuna Bendito eres eterno Que nuestra fe sea acompañada Con obras siempre Si así tanto que te decimos Que te amamos Que así mismo amemos A nuestro prójimo Le podamos dar pan Que al que tenga frío Le podemos dar cobijo Y al que está cautivo Poder decirle Se libre Se libre en el nombre De Yeshua Amasías. La Torah viva Palabras de Torah Acompañadas de rúas de espíritu la Torah acompañadas de poder de milagros de profecía de sanidad de esperanza de alegría que el día que toquemos la puerta tú nos puedas decir bienvenido hijo mío entra en mi reposo y que no nos digas Alejados de mí, hacedores de maldad, porque queremos hacer tu voluntad, queremos cumplir tus mismos, pero no solo para nosotros, sino amando a nuestro prójimo. Bendito eres. Yo declaro una bendición. Sobre cada familia de este lugar. Yo declaro una bendición sobre cada persona que está en este lugar. Para que la bendición sea derramada. La unción sea derramada. El aceite se ha derramado en su vida. Y pueda recorrer desde la cabeza hasta sus pies. Y pueda recorrer todo su cuerpo. Y toda su familia será salva. Y toda su familia estará aquí presente con usted. profondo yesu yesu a él ya se tan mí Ponemos a las ofrendas y decimos Shirula Hashem Higama Lala Shirula Hash Higama Lala. Gemiga mala están alegres porque les bueno con ustedes.